Hola, ¿cómo estás? Un Muy... saludo grande para toda la audiencia eh, y sí, un amigo de la casa. Me siento así. Bueno, bueno, qué bueno que lo que coincidimos en eso también, Gustavo. Y la verdad es que habíamos estado hablando hace unas horas nomás con, con Luciano sobre el reclamo que seguía en el, en el grupo, en el grupo, gran grupo de trabajadores y trabajadoras que en su momento fueron despedidos hace ya más de dos años en el macrismo, en pleno macrismo. Este hablo de trabajadoras y trabajadores. ...de Agricultura Familiar... ...y ahora qué pasó Gustavo... qué, qué hay alguna novedad... ...se destrabó Mirá, algo... ...se movió el engranaje... ...qué pasó... Eh, felizmente... Eh, ...en una oportunidad en esta... ...podemos tener una buena noticia... Este, ...después de mucho renegar... ...de mucha incertidumbre... ...de mucha angustia de compañeros y compañeras... ...que hace años que... ...porque no solamente está la camada mía de hace dos años... ...hay una camada anterior cuando entró el gobierno macrista... ...ya empezó despidiendo gente... Este, ...que todavía está esperando... ...y bueno, afortunadamente se abrió la posibilidad... ...ayer hubo una reunión con el ministro de Agricultura... ...Luis Basterra y dirigencia de ATE... Eh, y ya se, se, se firmaron las primeras 43 reincorporaciones, dentro de esas 43 reincorporaciones se eh, armó un plan federal donde hubiera compañeros y compañeras de todas las provincias, en esta provincia en La Pampa eh, me reincorporaron a mí como delegado de despedido, así que estoy personalmente muy contento eh, pero este, la, la lucha continúa, ¿no es esto es una alegría, es el descanso del Guerrero momentáneo pero somos conscientes de que todavía atrás nuestro quedan un montón de compañeros y compañeras que están esperando, que están expectantes y que, y que están esperando de nosotros que le hagamos cumplir al gobierno la promesa de campaña todos reincorporados otra vez y la Secretaría de Agricultura Familiar trabajando Este, por los derechos de la, de la gente del campo, de los más chicos del campo, ¿no? Gustavo, la verdad es que es un gusto enterarnos, una alegría, enterarnos de que junto a 42 compañeras compañeros más, vas a volver a, a disfrutar, vamos a decir, porque sabemos que es un oficio, una profesión, un laburo que les gusta llevar adelante que lo hacen con mucho compromiso pero como vos dijiste, quedan muchos compañeros y compañeras todavía en la espera. Basterra les dedicó algún momento, alguna frase, hay una idea de lo que puede llegar a pasar a futuro o vuelve la nebulosa hasta no sabemos cuándo y en qué momento va a haber otro goteo, digamos. Mirá, hay, este es un, un momento bisagra en nuestra lucha, porque hasta ahora solamente teníamos promesas que no se cumplían, este, expectativas que no llegaban a transformarse en realidad. Eh, en la reunión de ayer hubo muy, muy buenísima predisposición de parte del ministro eh, donde ingresaron, esto, eh, digamos, el primer grupo que ingresó, somos todos aquellos, eh, digamos, que tenemos fueros gremiales, que no tendríamos que haber sido despedidos nunca, ni echados nunca, mejor dicho, no despedidos, echados. Este, y bueno, el primer grupo, el, el, el de, que se habían comprometido, era este, y, y ya está eh, andando. Y se comprometieron a que armemos otras instancias, donde de a poco, no sabemos bien qué tan de a poco ni cómo hacer, o sea, la parte organizativa del, del, de, de esto no lo sabemos, pero está el compromiso de que todas las compañeras y todos los compañeros del listado que presentó eh, ATE van a ser reincorporados. Muy bien. Entonces para nosotros es una, es, la verdad que es una notición. O sea, hay un compromiso, pero ahora vendría a ser como el primer pago, esto empezó a moverse entonces. Claro, hasta ahora nosotros veníamos con este, promesas, ¿no? Pero esta, esta promesa empezó a cristalizarse, digamos, ya tenemos una primer tanda de reincorporados eh, y tenemos la palabra del ministro de reincorporar a todas y a todos los que están en la lista y a bajar los juicios cautelares que hay contra eh, otros compañeros eh, gremialistas que digamos, como estrategia no fueron ingresados en este listado porque están eh, reinstalados, pero todavía eh, no, no, no se les levantó esa eh, cautelares, o sea, siguen despedidos, reinstalados nada más. Se, claro, han, entiende lo que digo? Sí, sí, sí, sí han recuperado su estatus de laburante, digamos, pero todavía están en, entre, en un entreparéntesis hasta que se deshaga la, la fórmula judicial que les había tirado por la cabeza el macrismo. Bueno, Tal cual, pero inclusive lo loco, lo loco y lo que, no, lo que no puede explicar el ministro es por qué seguían apelando las cautelares. En, en lugar de caerse esos juicios, no sé si son por cuestiones administrativas o okay, qué, pero este gobierno también las sigue, la sigue manteniendo. Las Nosotros impulsa. Tenemos el compromiso, no, la sostiene, digamos, es una, una cuestión burocrática. Y tenemos el compromiso del ministro de bajar esos juicios, digamos, de, de terminarlos de no apelar más las cautelares, este, porque las cautelares evidentemente son, eh, digamos, instancias a favor del trabajador o de la trabajadora, que el juez o la jueza determina que tiene que quedar, la situación como estaba antes del despido, hasta tanto se resuelva el juicio. Entonces, claro. la, ¿la idea cuál es? Que ya está, este, siguen trabajando, siguen cobrando, no hace falta seguir adelante con esos juicios. Si la voluntad del Estado es que estemos reincorporados todos los del listado, pues bien, esto ya está en un pasito más adelante. ¿Y qué, cómo se entiende esto, Gustavo? Porque digo, hay una parte formal eh, que además está representada en la figura de una persona que, que tiene cargo, de un funcionario nacional, y por otro lado sigue este otro mecanismo este, que impulsa las causas judiciales. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque eso hace ruido directamente. Y entiendo que es, digamos, la división de poderes famosa que aprendemos cuando vamos al colegio este, y que en este caso tendría que estar determinada por una voluntad política. claro Esa voluntad política se empezó a demostrar recién ayer para nosotros. Muy bien, concretamente. Ahora lo que habría que hacer es detener ya este otro engranaje que misteriosamente sigue funcionando. Digo, no eh, se puede pensar que hay entre, en el mismo ministerio ¿Hay personas que siguen laburando como si el gobierno no hubiera cambiado? No creo, no. Es una cuestión, digamos, de, de, de, digamos, de administrativa, burocrática. Muy bien. Vos tenés la parte judicial que los tipos están trabajando de una manera y la parte ejecutiva que trabaja Obvia, en el mismo sentido, pero son personas diferentes, claro, claro. tienen tareas diferentes. Lo que corresponde es que desde la parte ejecutiva le digan esta es la voluntad política de este gobierno, no se sigue con estos juicios, no se apela más, que es lo que pasa en cualquier, en cualquier instancia judicial, privada o del Estado. Digamos, vos como, como parte de, de, una, de un litigio podés agarrar y decir, bueno, yo no litigo más, ya está, hasta acá llegué. Esto es lo que se le está pidiendo al gobierno. Si, si está la voluntad de reincorporar a todos estos compañeros, pues bien, no litiguen más. Y esto es lo que se comprometió el ministro, muy a no bien, litigar más. Muy bien. Uh, Gustavo, una última te hago este, y te agradecemos muchísimo estos minutitos. Sabemos que por ahí te estamos robando un ratito de descanso, del descanso del guerrero, el, el momento para tomar un suspiro, ¿no, Gustavo? Este, digo, contigo, en nuestro territorio, ¿hay alguna otra reincorporación o sos el único en La Pampa? No, soy el único en La Pampa. Después que, digamos, tenemos un compañero que está reinstalado por cautelar que es Fabián González, que trabaja acá en la Región Centro, y después tenemos eh, dos compañeras y un compañero más que están, digamos, en la lista de espera para ser reincorporados, y te digo, te, esto es una, una primicia porque voy a hablar con ellos recién a las cuatro, tenemos este, cita virtual para contarles esto que ellos todavía no lo saben, uh. Este, y, y que van a ser reincorporados a la corta o a, a, la, corta o a la cortísima, digamos. Muy la bien, voluntad del gobierno bien. es que ellos entren de vuelta y nosotros nos vamos a encargar de que eso se mantenga. Buenísimo, buenísimo. Son muy buenas noticias. Va a ser un alegrón entonces para tus compañeras y compañeros y también para vos de poderles comunicar estas novedades. Gustavo, te invitamos a que prontamente volvamos a tener contacto para que nos sigas reflejando lo que pasa con este, con este sector de laburantes Este, que tienen muchísimo que ver con lo que queremos para el futuro de la Argentina, la soberanía alimentaria sobre todo y el entrelazamiento de vuestro laburo con las personas que están con las manos en la tierra. Gracias, Toda, Gustavo. Todas las veces, Juan, que necesiten, yo estoy a disposición y esta es una buena noticia no solamente para nosotros como trabajadores, como clase trabajadora, sino también es una buena noticia para el sector porque nuestro trabajo son los derechos de las personas que están ahí, ¿no es cierto? Eh, y y, que, y que, se, que se ponga en valor nuestra, nuestra profesión, nuestro trabajo, indica que también se ve al sector y tenemos una nueva esperanza de ponerlo en el lugar que tiene que estar. Y a, y a laburar, además que es una, es una por época supuesto. horrible, como siempre, para estar sin laburo, y el laburo de ustedes es sumamente importante. Por supuesto. Yo en un ratito ya salgo para Isabel, así que ahí estoy. Buenísimo. Suerte y que tengas muy buen resto de la jornada, Gustavo. Bueno, gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes y gracias, gracias por la onda, gracias por llamar y a disposición, como siempre. Bárbaro, bárbaro. Gracias de nuevo. chao Ahí estaba Gustavo Rongovio.